107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Paralada. Doncs nosaltres el que farem en continuació serà a parlar del Paralada, un Paralada que ahir jugava al camp del Palafugell en un dels últims amistosos de pretemporada i que perdia per dos gols a un. Per parlar d'aquest partit tenim a l'altre costat el seu telefònic el tècnic del Paralada, Nacho Castro. Nacho, molt bon vespre. Buenas tardes. Ah, bueno, ayer un partido en Palafugel, derrotados a 1 Cuéntanos qué, qué pasó. Un partido un poco raro, ¿no? Sí, un partido atípico. Bueno, eh, ya llegar allí el no aliviar, pero porque hubo eh, un problema, creo que con la federación, el, el partido empezó a una hora tarde, con un árbitro de urgencias, debía ser de por allí cerca, y solo un linier, Y, y, y bueno, en principio el partido la primera parte bastante bien, sobre todo que, que el equipo hizo un muy buen partido en líneas generales, muy superior al, al rival nos pusimos nos pusimos como el marcador en contra al inicio del, del partido en un penalti y bueno, luego el equipo generó muchísimas ocasiones de gol ¿no? en líneas generales el, un partido muy completo por parte nuestra, lo que pasa que, bueno, la segunda parte, la actuación arbitral, pues bueno, expulsó a a un jugador de banquillo, a dos jugadores, y bueno, ya la última media hora pudimos jugar con con nueve futbolistas de campo y uno de ellos o jugador que, que tuvo que hacer deporte, pero aún así el equipo estuvo muy bien ordenado, como buena actitud, y bueno, a salvo el último minuto, el minuto 90, que ellos ya se pusieron por delante en el barcado. En líneas generales, pero por lo que cuentas, uh, contento con la actitud del equipo, ¿no? Sí, sí, salen dos Este partido, día del día de Loloz Los dos, la primera parte Del, del día del Vila Bermat de Y tanto el partido de Vila Bertrán El equipo, estoy muy contento De la de, actitud de, del Del equipo de, bueno, del, del ritmo que están dando los partidos Es un equipo que, bueno, que quiere tener el balón Que está teniendo la posesión Y sobre todo de, de la confianza que está teniendo La gente a la hora de, de jugar No, no la actitud que está teniendo los partidos es un fiel reflejo de cómo están entrenando y en ese sentido no tengo ninguna queja, todo lo contrario, es para, como entrenador, eh, ver cómo está trabajando el grupo, es para sentirse orgulloso. Nacho, queda eh, dos semanas para empezar la liga, un amistoso en campo del Cazá. Eh, dinos, a ver cómo conoces al equipo a estas alturas y cómo crees que llegará al eh, partido en frente al Monleto. Bueno, yo lo veo bien, nos veo bien a todas las que nos encontramos. Yo estoy muy contento del, del nivel que están teniendo en, en estos últimos partidos. De, en, en, nos veo a la gente con, con muchísima confianza, con muy buena predisposición. Creo que tengo un buen grupo de, de trabajo a nivel de, de ambiente y eso también facilita mucho las cosas. Es un equipo que que se lleva muy bien por ahí el campo, las incorporaciones que han venido se han adaptado muy bien, son gente también, bueno, que, que a nivel de vestuario también aporta mucho, y bueno, tengo hay un grupo de 18 futbolistas que creo que, que cualquiera puede jugar de inicio, ¿no? es un, hay mucha competencia en, en casi todos los puestos, creo que eso es bueno para el equipo, y bueno, ahora nos queda el partido del, del sábado en casa, también es una buena piedra de toque porque hasta ahora no hemos jugado en ningún campo de juego artificial y bueno, a ver en esa superficie cómo se puede desenvolver el equipo a la hora de, de poder llevar la iniciativa del juego y luego ya la última semana para empezar a competir contra el Mollet que es también lo que lo que todo el mundo ya está deseando, lo ¿no? que empieza la competición. Uh -huh. ah, de cara a esta, este primer partido en frente al Mollet, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que puede llegar tu equipo? ¿Y ¿cómo, cómo esperas al rival? Bueno, es un rival ascendido este año, es un equipo que el año pasado... Hizo una buena temporada, ¿no? Tienen nada base ya... Llevan trabajando juntos tres años, se han reportado apenas con como nosotros con tres, cuatro futbolistas. Es un equipo que está muy bien trabajado el año pasado. Eh, tácticamente es un equipo complicado, difícil, pero bueno, eh, yo ahora mismo veo al equipo veo al equipo bien, con, con muchísimas ganas de que esto empiece y sobre todo que te comento antes, ¿no? Con... Con una buena predisposición y toda hora de jugar creo que es un equipo que ahora mismo está practicando un buen y un buen fútbol no la gente los propios jugadores los veces están disputando y eso pues al final si tienes confianza para hacer las cosas pues eh, todo bien rodado ¿no? y en el sentido sé que va a ser complicado porque aquí es una liga con, con muchísima igualdad salvo dos o tres equipos que por por supuesto por plantillas pues son los llamados a estar arriba pues el resto vale mucha igualdad. ¿no? Lo que pasa es que es lo que hablamos muchísimas veces, los nombres y el dinero hacen bueno Si tienes un buen grupo de, de trabajo y la gente entrena bien, al final puedes ganar a cualquier equipo. Y yo en ese sentido estoy muy muy contento por el grupo que tengo. Pues Nacho, de verdad, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Muy bien Dani, un abrazo.